Señor, Sí señor, sí señor, sí solo levanta tus manos al cielo cierra tus ojos y deja que el río del Señor se meta en tu vida no trates de salvarte no trates de salvarte estás en los brazos del Señor cierra tus ojos y vete a lo más profundo aleluya vete a lo más profundo dile Señor abrázame sumérgeme Aunque no pueda estar de pie Señor en esa noche Aunque me quebrante delante de ti Señor Aunque tenga que llorar no me importa el que, que piense El que está delante, el que está detrás Porque tú dices en tu palabra que cerca estás Del quebrantado de corazón Y que tú salvas al contrito de espíritu Señor Dile tú estás cerca Señor Estás, Señor. Esta es mi nación, Señor. fies tu gloria inunda nos na dul gloria alto chiamela tu salta te vendeci Yaroide, dale un aplauso fuerte, aleluya Dáselo, aleluya Ahora dale un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dáselo con vida, dáselo con vida, aleluya Dáselo con vida Él está aquí, Él está aquí en esa noche Él está aquí